Ustedes no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldimo Tel. Rock FM te trae el show de Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen. Hola, b a b y s o y Little Steven. Hola, Little. Hola, familia. Carreteras cortadas, temporales, gorro, bufanda. No parece un panorama muy alentador para ir a la playa. Pero el guitarrista de Springsteen tiene otra opinión. En el próximo u n d e r g r o u n d Garage de Rock FM, recorreremos la historia de uno de los deportes más playeros que existen: el surf. Concera tu tabla al ritmo de artistas como Beach Boys, Frank Zappa, Kings o los Beatles, entre otros. Este domingo, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas la fiesta hawaiana más rojera de la radio. Pero solo aquí, en El Show de Lil Steven en Rock FM. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. <laughs> Del álbum The Number of the Beast, Clive Barr en la batería, Steve Harris en el bajo, Adrian Smith en la guitarra, Dave Murray en la guitarra y Bruce Dickinson cantando The Prisoner. Con todo el cariño, porque te, recubre,、eh, te recuperes de arriba abajo lo más pronto posible y de manera total. Es exactamente lo que te deseamos en Rock FM, Bruce Dickinson. En este episodio cancerígeno que hemos conocido hace poco tiempo, o l t i e Motel en Rock FM de fiesta de viernes. 20 de febrero de 2015, esto se va acabando. Este mes un poco coñazo, ya llega marzo con la primavera y todo eso. Y nosotros hemos empezado muy caballerosos acordándonos de que hoy cumple 52 años Ian Brown, un hombre controvertido de una banda que con tan poca música. Y sin embargo, qué grandes, los de Manchester, The Stone Roses. Hoy cumple 52 años Ian Brown. Lo hemos celebrado escuchándole con One Love, con sus colegas. Hold me, thrill me, kiss me, kill me, you too. Rock de Europa, Loquillo, l e i v a y Ariel Roth. Guilty All the Same, Linkin Park, The Prisoner de Iron Maiden. Y te recuerdo nuestro correo para cualquier duda, pregunta, consulta, apreciación, un error de apreciación. La dama se esconde. Oldimotel.rockfm.fm. Oldimotel.rockfm.fm. Y gracias por participar en la fiesta del motel este viernes. Aquí están a Dover.